Hermes, eh, vamos a echar unos minutos a José Álvarez. Eh, José Pablo Cucharini, te saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bien. Eh, José, eh, están de paro de 48 horas eh, la UTA. Eh, contanos a ver el motivo y cómo va a ser la medida. Eh, sí, lamentablemente tuvimos que volver a parar porque no hubo acuerdo paritario. Este, no quiere faltar firmar nada, dice que no le cierran los números. Así que lamentablemente tuvimos que parar nuevamente. Eh, o sea que en la reunión paritaria que hubo a nivel nacional no hubo acuerdo. No, no hubo acuerdo y bueno, algunas provincias eh, salieron a jugar los gobiernos provinciales y se hicieron cargo del aumento, eh, se firmó el acta y hay algunas provincias que, que siguen normal trabajando porque el gobierno, los gobiernos provinciales se hicieron cargo. Ah, esto eh, que se hace un, un acuerdo y que las provincias son las que ponen el dinero para el aumento de los choferes. Claro, porque viste que es una pelea, entre que Nación manda subsidios, provincias no dice que lo no recibe, así que bueno, eh, para que la gente de las provincias no se quedaran, cada provincia su gobernante eh, agarró y hizo un acuerdo diciendo bueno, nos llevamos cargo nosotros del aumento hasta que se solucione el problema si no hay subsidio, ¿no? Claro, eh, en la provincia de La Pampa no hay transporte de corta y media distancia. Exacto, contra uh -huh. y media. Uh -huh. eh, esto es por 48 horas y ¿qué va a pasar eh, la semana que viene? Y después habrá un plenario hoy en Buenos Aires de todas las provincias que no pudieron eh, arreglar y veremos cómo se continúa con esta medida de fuerza. Uh -huh. eh, desde Utah eh, toman esta medida como extrema, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo analizan? ¿Es, es, ¿Es lo último que le queda hacer un paro? ¿No analizaron otra forma de protesta? No tenemos otra forma los trabajadores de protestar, o sea, hacernos escuchar es la única forma, parando, lamentablemente. Hemos tratado de negociar por todos los medios, de no llegar a los paros, pero eh, vos sabés que el sueldo, nosotros estamos viendo un 20%, que ya realmente la inflación se lo comió. Uh -huh. No nos están dando el 20% este, y hay que sentarse en, en septiembre nuevamente a paritaria, la cláusula gatillo, así que eh, lamentablemente no nos queda otra que parar. Uh -huh. Está. Y molestar al usuario, porque acá somos rehenes, tanto el trabajador como el usuario, de la, de la pelea entre, entre los gobiernos, ¿no? A partir de la quita de subsidio de nación, que es real, eh, y bueno, provincia que no quiere poner nada, eh, lamentablemente, fíjate que hay empresarios que están diciendo ya que van a dejar las líneas, ya nos pasó con autobuses que tuvo que hacer un lockout para sacar un subsidio, ¿no? Queremos llegar a eso en el nivel provincial, que los empresarios digan, vamos a acordar todas las líneas, porque no las podemos hacer, no, no, no, no reditúan se están fundiendo uh -huh. y esto hace ocho meses que nosotros venimos diciendo que iba a suceder, que veríamos que iba a suceder, y bueno acá llegó, pues, lamentablemente llegó a la provincia de la Pampa también. Ah. ¿Es muy probable que de esta, de este plenario que salga alguna otra medida para la semana que viene? Sí, hay que ver, hay que ver, vamos, vamos, vamos, esperemos que vamos a sentarnos a charlar el gobierno, las empresas y nosotros y, y llegar a una solución realmente. Eh, y eh, buscamos eso realmente. Claro. Eh, ¿Hay algún tipo de actividad eh, de gusta hoy acá en la provincia? Sí, hacemos eh, una marcha ahora a las 10 de la mañana. Ah, eh, eh, como la que hacen habitualmente cada día de paro, que van hasta la terminal y a casa de gobierno. No, sí, vamos a terminar a casa de gobierno, damos una vuelta por municipio, eh, queremos que nos escuchen, que se sienten a charlar y que busquemos una solución a esto, ¿no? Claro. Está bien. Eh, bien, José, eh, queríamos tener la, la voz de UTA aquí en, en Radio Kermés. No sé si querés completar con algo. Bueno, ya muchas gracias por, por informarnos. Bueno. Que no sepa disculpar el usuario. Es la única forma que tenemos de protestar. Estamos tratando por todos los medios de no parar, pero lamentablemente no nos escuchan y nuestra gente trabajadora necesita el aumento. Gracias, José. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de José Álvarez, el secretario adjunto de la UTA eh, ante... Eh, la falta de respuesta.